El、libro del profeta Ezequiel, capítulo catorce Juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles. Así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, Y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, Y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel, y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí. Yo Jehová, Le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, Cuando la tierra pecare contra mí r e v e l á n d o s e pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre Elia, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en Elia hambre, y cortare de Elia hombres y bestias, si e s t u v i e s e s en medio de Elia estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de Elia, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, Espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviase pestilencia sobre esa tierra, Y d e r r a m a r é mi ira sobre e l i a en sangre, para cortar de e l i a hombres y bestias. Y estuviesen en medio de e l i a Noé, Daniel y j e h o v Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. e l i o s por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: Cuánto más cuando yo enviare contra j e r u s a l é n mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de Elia hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en Elia un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera, y aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre j e r u s a l é n de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor.